Tenemos muchos mensajes de Colombia. Pablo Cala dice eh, que, bueno, en relación al caracol, lento pero siempre pa' adelante, así como lo enseñaron en la Escuela Zapatista, donde estuvimos con Manu y conmigo estuvieron también. Donde nos encontramos con Norita también, en el 2014. Cómo pasa el tiempo. Eh, Isa de la Plata, contentísima. Barre Lindo, a pura Marta, con las canciones de lucha. Eh, Mónica Escandizo, Carmen de Neuquén, Gabriel García de aquí, de Mar del Plata, eh, Silvia Catino, Adriana, eh, Liz, está escuchando por primera vez el programa, vani eh, también Rocío de Guanajuato, Gigi del Gran Buenos Aires... Eh, Genia dice que hermosa Marta Gómez eh, sincronizando aquí Genia abrazo aguante la uh, la música única de la otra oreja eh, Sonia también el Indio Vertis prendido a la radio Gabriel Cabrejas ¿Qué? ¿Qué dijiste? No, no te entendí ¿Me hablas clarito? Eh, espera que, que leo el... el el mensaje de Gabriel Cabrejas dice... No. ¿Cómo que no? Sí, para lo no. voy a leer de, de vuelta. ¿eh? Dice, qué, emociona, qué emocionante la versión balada de la Internacional, un festival de San Remo, progre. <ríe> Gracias, partillano. Edo Ardiño, Ciao, dice chao, eh, dice Gabriel Cabrejas. Eh, bueno, hay mucha gente escuchando. ¡Vámonos ¿eh? mensajes! ...como... ...pástate mensaje... ...bueno listo, aquí los chicos... ...ya mandan los chicos... ...y volvemos a la música... ...¿sí? ...y vamos a escuchar a una... ...a una prima de una prima... ...que el otro día me llegó el mensaje... ...de Edna, mi prima... ...que vive en Estados Unidos... ...y que me dice que la prima... ...del marido... Eh, que canta muy bonito eh, eh, nos sorprende con gracias a la vida Una guitarra maravillosa y la voz de Shirán Shaharborek Sals a la otra oreja me llamo Shirán Shaharborek y voy a cantar gracias a la vida. Esos. gracias a la vida que ha dado tanto me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro de blanco y en el alto cielo Gràcies. for her mom escuchando en la otra oreja. Y ahora escuchamos a Shirán Shahar Barak. Un clásico, a ver. Es, es imposible no adivinarlo, ¿no? Solo le pido adiós de León Jeco. Y Burevich. Saludos a la otra oreja. Me llamo Shirán Shahar Barak y vivo en Israel. Y voy a cantar solo le pido a Dios escuchando por la otra oreja la cultura sefardí con 500 años de supervivencia en el exilio ha mantenido sus tradiciones gracias a la transmisión oral y el empeño femenino fueron las mujeres quienes por cinco siglos acompañaron las labores domésticas y el cuidado de los niños con los acordes de la canción se perdí, preparando prepararon sus fiestas y enjuagaron sus dolores con un con una música que ha sobrevivido hasta hoy y que nació enriquecida por la mezcla de cultura judía, árabe y cristiana, demostrando por encima de todas las desavenencias ...que la convivencia armónica y pacífica es posible. En un sentido estricto, el término sefardí se aplica a los judíos... ...horigundos de España, es decir, a los descendientes... ...de los que fueron expulsados a fines del siglo XV, ¿no? eh, 1492 más exactamente... ...y que han conservado a través de los siglos rasgos culturales hispánicos. Después de la expulsión o primera diáspora, como lo llaman ellos, la segunda ocurriría en el siglo 19 hacia América y fuera de la península ibérica, el repertorio que hoy conocemos como música tradicional sefardí ha llegado hasta nosotros utilizando principalmente la vía oral como medio de transmisión, ya sea en la intimidad del hogar o en reuniones de carácter social o religioso. Seguramente algunos elementos judíos participaron de la vida musical de la España medieval, junto con la cultura y tradiciones árabes y cristianas. Bueno, pero ¿por qué hablamos de, de la cultura sefardí? Porque Shiram es sefardí. Ella aprendió ladino de los abuelos, que es el español antiguo de los sefardíes. Eh, y vamos a escuchar la canción Morenica, que es un clásico de Ladino, eh, traducida a hebre hebreo, y ella lo canta en los dos idiomas. Eh, Morenica, me llaman, mi piel era un blanco puro de fuego del sol de verano. Soy oscuro, Morenica, muy hermosa en tus ojos, un fuego ardiente. Mi corazón es todo tuyo, Morenica, me llaman, todos los que bajan al mar... Si otra vez me llaman, iré con ellos de nuevo. Morenica me llaman, hijo del rey gobernante. así dice, Morenica, Shiran Borek, y en guitarra, Oded Melcher. Música cefardí, por la otra oreja. dando desde la otra oreja La otra oreja intergaláctica Hermosa voz de Shiran Shahar Borek y la guitarra de Odin Melcher ¿no? maravillosa música que compartimos por estas geografías y que le vamos a proponer que haga la Hasta siempre, ¿no? Es obligación decirle, proponerle. Vamos a ver si lo logramos. Pero estamos en la música separdí, judía. Pero también es el aniversario, el cumpleaños de, de Charly García, ¿no? Cumple 70 años Charly García, este músico eh, monstruoso de, de Argentina. Y vamos a escuchar, repetimos, eh, hablando de... Purple Hrein. ¿Qué ganas de comer frame? este Estamos buscando en Bar del Plata un lugar donde haya Hrein, de verdad, picante. ¿eh? Un Hrein, eh, lo vamos a buscar donde sea. Se necesita Hrein de cualquier grupo factor, eh, llamando al 472-887 o al 223-52700 dos 700 no se pueden comunicar eh, a la otra oreja gmail.com en el facebook eh, la otra oreja sí por favor frame para escuchar ahora a charly garcía En medio de los aislamientos lógicos por la pandemia del coronavirus, recurrimos a una canción de uno de los músicos más importantes del rock argentino, Charlie García. Fue el primer tema que grabó como solista en 1982, durante el final de la dictadura cívico-militar eclesiástica de la Argentina. Es un monólogo del encierro compuesto por las guerras políticas y personales entre el distanciamiento glaciar y el antídoto del amor. El título del tema alude a cierta idea del encierro pequeño burgués. No todo el mundo tiene living y ni siquiera todo el mundo tiene cama. Bueno, todo esto como una consecuente carga de aislamiento social. Yendo de la cama al living, no es solo la síntesis brillante del exilio interior de Charlie García, causado por el contexto político de la época. Bueno, por otra parte, el Hrein... ...es una tradicional salsa de rábano picante y remolachas de los judíos. ¿Y qué tiene que ver esto? La banda Purple Hame, algo así como salsa de rábano púrpura... ...es puro rock israelí, hecho casi todo por argentinos... ...que sostienen que hay que cambiar esa idea... ...de que Israel es solo ejército y gobiernos de derecha. Presentamos a la banda Purple Hame de Charlie García... Xndo de la cama living, en hebreo Nasqua veiusin Em mm tantagament -hmm. t'ha trat Laita la gata fil' baxemen Sapita tan vas ficar be mar o min calviar d'endro de la cama al i ving. A te salto a ta ving, ves que tinc a xabar-te a su, pica-te a gon i frede i i aria. Ai, ta pam a l'umulam, a n'hi p'keret ga'n sacan. Bailo i es l'acta no de ¿Me vas a gritar Lara siempre los chicos me van a gritar bueno ¿Sí? eh, pero por qué por qué este bueno me dejaron sin palabras eh, hay mensajes Qué bonita música dice Pablo eh, Isa dice qué rarezas de audioteca Nachman voy a compartir con Tommy y Lucas los fans de Charlie Eh, Santiago Díaz Escuchando la otra oreja Muy bueno este A veces lo escucho ¿eh? A veces cuando salgo de la pileta No me puedo bajar del auto Porque está está hablando Santiago Díaz En modo random aquí en la tarde eh, bueno Pero ocurre algo muy importante Para mí por lo menos Y para muchos Muchos eh, ...muchos estudiantes secundarios... ...que van aquí a, a... la Escuela 53... ...de Mar del Plata... ...porque se pone... Eh, ...elegido por toda la comunidad... ...el viernes 29... ...a las 10 horas... ...aquí en Mar del Plata... ...se pone el nombre... ...de Gregorio Nachman... ...un militante de la cultura... ...detenido, desaparecido... ...el 19 de junio del 76... ...la escuela secundaria 53... ...queda en Alío... ...Aituzaingó... ...Alió 595... ...y el... ...el viernes 29 de octubre... Eh, ...estamos... ...estamos invitando... A, ...a que se vengan... ...a Mar del Plata... ...y los de Mar del Plata... ...se vengan... Eh, ...Lucas, ¿vas a venir?... Lucas dice que sí, después vamos a verificar. Este eh, eh, bueno, pueden hacer un móvil de modo random a la mañana, lo grabás y eh, sí? Eh, bien, bien. Bueno, pero estamos en bus buscando una versión de hasta siempre, ¿no? Y encontramos una versión del grupo que inició este programa. A ver. Ahí está, la banda populares de la Emilia Rosa. Gracias, Lucas, el mejor operador de esta radio, esta hora. Y en este día. Hasta siempre. Yeah. You know? Otra oreja